Ay, Dios mío. Pa qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó, pues que diz que no. Vos caí diz que sí. Te lo viera en México. Ahí andá tequiliando con toda la bola de chamaconas. Las trae de una la pues. Yo lo he visto que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor. Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los madriles, ¡jaja, jua! Se me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues, ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con, con, con tu cuatacha, la Vargas? la calentando. Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. Y nos fuimos de parranda, toda la noche de luna, ¿Serán pa' Joaquín y pa' mí, pues? En todas las noches, en, noches de... en todas las noches, todas señor. ¡Ja, de... <risas> ay Dios mío! Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sana.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 Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me teña las ganas. Que nunca sepas ni como ni cuando. Ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel cada noche sea noche de boda Que, que no, no se ponga, se ponga la luna, luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean luna de riata, miel Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, cena. Que, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre. ...por menos de nada. Que no te venga amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierre el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche... Se anoche de boda Que no se ponga La luna de miel En toda